Yeah. Дякую за go oh, to yeah. Aplauda la fidelidad de Dios uh, uh, uh. Dele gracias porque Él es fiel Siempre es fiel Siempre es fiel Dele gracias, dele gracias